Creo que gran parte del, del partido llevamos el plan adelante. La idea era jugar con un score bajo, prohibirle los canastos temprano, clausurarle el rebote ofensivo, en definitiva atacar su fortaleza. Creo que lo hicimos muy bien. Necesitábamos jugar en un score así para tener posibilidad de ganar concretas. Nuestros jugadores se comprometieron aún con la falta de extranjero que tenemos y con el equipo diezmado como está. Así que、eh, en eso estábamos, en plan de, de reconstrucción y. Y, y bueno, nosotros necesitamos mantener la calma, darle confianza a nuestros jugadores y, y seguir apuntando al futuro. No son excusas, pero sí atenuantes, ¿no? Porque lo de Cosolito es una muy mala fortuna,、eh, la llegada de Guidance, pero tal vez todavía faltando el 4.、Eh, ¿Por dónde vas a apuntar este, en este tiempo que te queda? Sí, sí, sí, estamos analizando cuáles son las propuestas que nos llevan, cuál es el dinero disponible y bueno, tratar de. De reconstruir el equipo de cara al final de la temporada, pero bueno, lo de Mauro fue una una fatalidad. La verdad, que cortarse semejante, semejante eh, eh, bueno, corte, valga la redundancia, porque se le veía el hueso, la verdad, que fue algo grave, no fue un corte de así nomás. Esperemos tenerlo pronto de nuevo. Bueno, y no fue la noche de Guides, ¿no? Para hacer el, su debut, 1 de 11. Sí, pero llegó ayer, no conocía los sistemas. Confiamos que es un juego que nos va a dar mucho, de hecho, lo, lo hizo muy bien el. En los, los dos equipos que jugó anteriormente. Y es un jugador que también viene en competencia. Terminó h 72 horas en, en México. Lo que habla que está bien físicamente. Y está con juego también. Y por otro lado, el cuestionado fue la gran figura. ¿no? Fueron Harper dependientes. Porque Harper ha tenido una gran noche. A pesar de la derrota. Sí, jugó bien, jugó bien. Volcamos el juego en él. Porque lo vimos. En una noche acertada. Bueno. En definitiva. Creo que el. Se destacó en el score, pero muchos jugadores de nosotros hicieron bien el trabajo que no se vio. Por eso pudimos poner a un, a un equipo que tiene mucho s gol en 70 puntos. Si bien hace muy poco que estás,、eh, segundo partido, pocas prácticas,、eh, ¿cómo se sale adelante no, de esta duodécima derrota seguida de Ferro en la Liga Nacional? Estando tranquilo, estando positivo, completando el equipo y, y poniendo los conceptos nuevos rápido. Y, y con compromiso de los jugadores para, para asimilarlo también de manera,、eh, digo, digo, de una manera pronta, de una manera rápida, positiva, porque no hay mucho tiempo, se vienen muchos partidos seguidos y, y tenemos que estar más en cancha jugando contra los rivales que e n t r e n a n d o entre nosotros, que ahí es donde se asimilan las cuestiones. Pero bueno, de hecho, ya, ya creo que lo, lo vienen haciendo, hemos perdido dos partidos por, por muy poco, por muy poco, estos dos últimos. Y, y al equipo lo veo, lo veo entero. Eso sí, necesitamos completar rápido el, el roster para, para tener mejor rotación y más variantes. Para Colombo, la lucha del fondo es terrible, ¿no? Porque hay equipos de mucha historia en la Liga Nacional, jugadores con mucha historia.、Eh, va a estar dura esta competencia en marzo-abril, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta liga por eso es, es hermosa. Es lindo dirigirla, es linda ir a ver partidos. También para los jugadores, es linda jugarla, es muy competitiva, muy física. Pero bueno, por eso, como estamos en una hermosa competencia, todo se hace muy difícil. ¿Y duele verse tan abajo siendo el 20 hoy de la Liga Nacional? Siempre duele, siempre duele perder. Pero bueno, tampoco nos podemos detener en eso. Va, tenemos jugadores recién llegados, yo también recién llegado al club. Y hay que apostar a unir todo nuevo, estar más junto s que nunca y terminar de armar el roster que, que va a ser importante. Gracias y lo mejor. No, gracias a ustedes.